Cuentos de hadas españoles El millonario tacaño Hace mucho, mucho tiempo Vivía en cierto pueblo Un rico comerciante llamado Richard Tenía campos Y vendía cereales y verduras Tan bueno era en su negocio Que era millonario Uno puede pensar Que llevaba una vida llena de lujos Pero Richard Era muy avaro Papá, mis zapatos están muy desgastados. Necesito unos nuevos. Ay, pero bueno. Los acabamos de comprar hace dos años. ¿Quieres convertirme en mendigo? Papá, pero me crecen los pies y estos zapatos me hacen mucho daño. Solo duelen los zapatos nuevos, así que eso significa que todavía no los has usado lo suficiente. Toma, coge esto. Cómprate una pomada para los pies Cuestan medio ducado Y los zapatos cuestan treinta ah, Pero, papá... Ya basta, largo, ya ah, Ya estoy harto Todo el mundo quiere mi dinero Ese era Richard No gastaba ni un centavo en nada Mientras su cuarto de los tesoros estaba lleno de oro de perlas y de diamantes, sus zapatos estaban desgastados. La ropa de su familia estaba vieja y permitía que su familia y sus sirvientes comieran solo dos veces al día. Un día, Richard estaba caminando por el mercado, haciendo que sus sirvientes cargaran sacos llenos de grano. No había comprado ni un carro para eso. Pasó por una panadería. El panadero acababa de terminar de hornear un enorme pastel de chocolate. El delicioso aroma del pastel llegó a Richard Y sintió el enorme deseo, como nunca jamás antes había sentido De probar ese hermoso pastel ¿Has vuelto? Eh, sí ¿Algo va mal? Nada ¿Te encuentras mal? No, pero quiero pastel de chocolate Esponjoso, cálido, dulce y delicioso ¡Mmm! ¡Suena delicioso! Espera, no haré uno, haré Diez pasteles para nosotros y para todos nuestros sirvientes y trabajadores ¿Eh? ¿Qué? Por eso no te decía nada ¿Quieres hacerme un mendigo? Bien, entonces déjame que haga un pastel para ti, para mí y para los niños ¿Y por qué deben comer pastel los niños? Eh? Quiero decir, eh, a lo mejor se le caen los dientes, ¿no? Ah, vale, prepararé un pequeño pastel para nosotros dos ¿Pero tú también quieres pastel? No puedo creerlo, Richard Vale, hornearé solo un pastel para ti Eso mantendrá a salvo tu valioso tesoro uh -huh. Y date prisa, me muero por darle un bocado mm, mm, mm. Entonces la esposa de Richard horneó un pequeño pastel de chocolate oh, Estaba delicioso, dulce, cálido, fresco y lleno de chocolate Richard le dio un mordisco tras otro Después se chupó los dedos e incluso el plato Pero no le dio ni una migaja a su esposa Pero resulta que un ángel que pasaba por allí había visto todo eso y estaba muy molesto Un hombre tan afortunado, tan rico y a la vez tan miserable y cruel En lugar de compartir esa generosidad con el mundo, ni siquiera deja que su familia lo disfrute Él se merece una lección y una muy buena El ángel esperó hasta la mañana siguiente Cuando Richard salió para ir al trabajo, después tomó la forma de Richard, fue a su casa y llamó a todos los sirvientes. Venid aquí, ahora mismo. Sí, señor. Acabo de conocer a un ángel que me ha aconsejado compartir todas mis riquezas con todos. Me ha dicho que si no lo hacía, moriría esta noche. Así que id al pueblo y decidles a todos que mi cuarto del tesoro está abierto para todos. Cualquiera puede venir y coger lo que quiera ¡Iros! ¡Venga! Y si trato de deteneros, golpeadme con un palo Y no dejéis de hacerlo hasta que me vaya Recordad bien, si no comparto mi riqueza esta noche, yo moriré Como deseéis, señor Entonces, los sirvientes fueron al pueblo a dar el mensaje de su amo Pronto... Todo el pueblo se congregó en la casa de Richard Y todos cogieron diamantes, oro y dinero de la sala del tesoro Al mediodía, cuando Richard llegó a casa para almorzar Se llevó la sorpresa de su vida oh, oh, Pero oye, ¿cómo, ¿cómo te atreves? Sal de mi cuarto del tesoro ¡Sirvientes! ¡Vamos, a hacer algo! ¡Ladrones! ¡Volved aquí! Está echando a la gente Tendríamos que golpearle con un palo Vamos a hacer eso, él es nuestro amo ¿No recuerdas lo que ha dicho esta mañana? Debemos golpearle y alejarle de aquí Y así, el pobre Richard fue expulsado de su propia casa por sus propios sirvientes Entonces, Richard fue a la corte del rey y le contó su historia Todos los habitantes de la aldea me están robando, Alteza Pero tú mismo les pediste que fueran a tu casa, ya que querías compartir tu riqueza. Y hay varios testigos de ello. Pero he estado trabajando toda la mañana, Alteza. ¿Eres tú el verdadero Richard? Pero, ¿quién es él? Es un tramposo. Es un impostor, Alteza. Es imposible ver las diferencias. Pero si tuviera que elegir ¿Por qué no creer a un hombre que comparte su riqueza En lugar de ser un avaro Que permite que su propia familia pase hambre? ¿Eh? Pero, Alteza ¿Me va a meter en la cárcel? Quizás Alteza No lo haga, dice la verdad Él es el verdadero Richard Yo soy un ángel He hecho todo esto para darle una lección ¡Arrestadlo, Alteza! ¡Ha tratado de robarme mi riqueza! Verá, Alteza, como su esposa, su riqueza también me pertenece Y estoy de acuerdo en que mi esposo es realmente muy avaro El amable ángel no ha hecho nada malo al tratar de darle una lección ¿Ves eso, Richard? ¿De qué sirve conservar la riqueza cuando las personas que están cerca de ti están molestas y heridas por toda tu avaricia? No tienes amigos y tu familia tampoco considerará injusto que te envíe directamente a la cárcel. ¿Ese tipo de vida es el que quieres? No, Alteza, ahora me doy cuenta de toda mi locura. Muy bien, te doy una última oportunidad para enmendar tu comportamiento Gracias, Alteza Para celebrar que mi esposo va a cambiar sus costumbres, haremos un gran banquete para todo el pueblo Está bien, estoy de acuerdo Muy bien